Amigos, ¿cómo están ustedes? Feliz Navidad y próspero año nuevo. Les saluda Polito Vega y a continuación quiero presentarles este disco de larga duración de Willy Colón con su cantante Héctor La Voz que contiene música típica navideña, dedicado a todos los amigos de Hispanoamérica, muy especialmente a los de la Isla del Encanto. Y también queremos presentar a todos los muchachos que tomaron parte de En este álbum son ellos Yo Motoro y Roberto García. el dúo dinámico de la Fania Pacheco y Justo Betancourt y claro los integrantes de la orquesta de Willy Colón que son ellos José Mangual, Willy Sweet Campbell Santi Choflomo González el profesor Joe Torres Milton Cardona Luis Timbalito Romero Miguel, el túnel Matos que es el ballet, o sea el fanboy de la orquesta, el muchacho que trajo todas las botellas para que los músicos de Willy Colón se Se sintieran bien chévere, bien a gusto, realizando este disco para ustedes, y claro, para evitar racismo, nuestro ingeniero Irving Grimbaum, que de bomb no tiene nada. ¡Hello Irving! Así es que felicidades a todos y próspero año nuevo. Buenas noches. Tardes. ¿Tardes? <risa> Pro Perdón. Programa número 42, diciembre 22. Ya casi salimos el año, parece que no, pero sí, en año de la pandemia. Lo vamos a salir, maestro. Oiga, antes que nada, vamos a mandar un afectuoso saludo. De cumpleaños a Gustavo Rosales, que es nuestro compadre, uh -huh. porque hoy es su número no sé qué de cumpleaños. <risa> pero cumple imprudentes. Exactamente, pero cumple algunos nada más. Le deseamos que se la pase muy bien, que vida, que viva muchísimos años más lleno de salud y de mucho amor. Así es. Me parece que le gustó, ¿Qué le pareció mejor? esa cancióncita. Bueno, lo que pasa es que él también me hizo recordar el instrumento que está tocando Yo, Yomo. Yo, motoro, o <risa> el cuatro, se le conoce ese, ese instrumento, es, es un instrumento muy socorrido, muy utilizado en, en Puerto Rico, en Dominicana y en Cuba, se llama cuatro porque es una es, es una guitarra de cuatro cuerdas, uh -huh. pero se le conoce el cuatro, en Cuba está el 3 pero el 3 el cubano es, es una guitarra, también una manera de guitarra con tres pares de cuerdas, sí. o sea, serían seis, pero van agrupados en pares. Y en este caso es una guitarra de cuatro cuerdas y el que la dio a conocer mucho porque fue músico de, de la Fania también fue John Motoro. Y Oye, el que está tocando y es John Motoro. Y lo toca de forma maravillosa, oh, ¿no? Es. Sí, sí, la verdad es que pues les pusimos este, este inicio de, de programa porque hoy precisamente vamos a estar hablando un poquito de este disco que se llama Asalto navideño, Asalto navideño, que es precisamente con Willy Colón, Héctor Lavoe y... Yomo Toro. Yomo Toro. Así que esperemos que les Entre guste. Otros. Sí, pues de hecho esa presentación fue precisamente para que todos escuchemos cuáles son los músicos que están interviniendo ahí, ¿no? El Asalto Navideño. Ajá. Sí, la verdad es que muy, muy bueno ese disco. Bueno, de hecho son dos. Ajá. Uno se grabó en el 70 y el otro en el 73. Ajá. Y después hubo un tercero, pero este ya no se llamó Asalto Navideño, ya fue eh, algo más así como de solamente en Navidad, ¿no? Mm. Pero pues el comienzo creo yo que estuvo bastante bueno, bastante ¿no, Mestre? aceptable, desde luego. ¿Sí? Bailable, sobre todo. Bailable. Oye, pues vamos a mandar saludos a los patrocinadores. Sí, a Isis. Alimentos a veganos Isis. Pueden a el velo de Isis. Ella los está esperando con ansias locas. Y ahorita, en tiempo de navideño, tienen las galletas de jengibre deliciosas. Sí. Hechas por... Granola Gourmet. Granola Gourmet. Ya saben que... Los postres ahí en, en elementos veganos Sí, sí, son elaborados en parte Por ganar la gourmet Y por pues, motivo navideño Se es, es, están eh, elaborando Galletas de jengibre tradicionales Exactamente, y vaya que son Tradicionales es, eh, eh, Logramos sacar esa receta tradicional Ajá. Y artesanal 100% porque llevan muchísimo trabajo Pero sí, sí. Oh, el resultado final es Delicioso Un trabajo como de alquimista Exacto Y pues también saludos al, hasta el Mercado de Abastos a Rogelio Hurtado y Hugo Barrera. Hugo Barrera, que siempre nos escuchan y siempre están ahí listos para atenderlos. El Mercado de Abastos, yo estuve, anduve voy, por hoy, ahí, por el mercado y es un caos eh, vehicular como la ciudad está colapsada totalmente. Entonces eso está generando incluso polus, mucha polución y va a haber mucha inversión térmica casi estoy seguro con la primera helada. Entonces parece que Pues como que no hemos agarrado mucho a la onda Pero en fin Y mucha desesperación de, la, de las personas Porque andan así como alteradas Y como que rápido quiero pasar y, y no pueden pasar Y el pitadero Y bueno, igual no vamos a llegar Entonces <ríe> no, pasa no pasa nada, nada. No hace falta aplicar una onda más en Exacto Oigan y pues también nos vamos hasta el sur de la ciudad A primero café y luego existo Sí, y en la cafetería de barrio Y siempre están listos para atendernos Y les recuerdo que ya los fines de semana están teniendo música en vivo. Tienen un chavo que toca el sax, que toca un poquito de jazz y de y guitarra eléctrica. Él está por el sur de la ciudad, en las conferencias de la calle Isla Trinidad y López de Legaspi. ¿Y estos días qué días van a cerrar? Eh, bueno, van a seguir el, eh, las indicaciones de la autoridad estatal. Eh, a partir del 25 van a cerrar a las 7. Uh -huh por cuestión de que se va a volver a restringir un poco el movimiento, y parece que es necesario, porque parece que no hemos captado muy bien de lo que se trata. Exacto, y también le vamos a mandar un saludo especial a nuestro amigo Chamorro Sport, que ayer estuvimos ahí eh, en su reinauguración, reinauguración de, tienda. de tienda, le deseamos todo lo mejor, que venda muchísimo, y pues él también ya está dispuesto a cerrar, ¿verdad?, sí, también estamos viendo a ver que, ver la posibilidad de que es un patrocinador de nosotros, y si traer sí. aquí el chamorro a que, a, a que nos platique. Si él es, él es todo un Un, un emprendedor, ¿no? Sí. Muy joven y muy exitoso, ¿no? Muy exitoso, Gen muy trabajador. Y genera empleo a muchas personas. Sí, también eso nos consta. Así es un que... buen amigo. Vamos a ver si lo convencemos un día de estos. De hecho, ayer fue la, la reinauguración y hubo tacos gratis, pero nosotros como no comemos, pues No eran tacos veganos, no, ¡Ups! eran tacos de chorizo, tacos de... Sí, ya de, nos tocará de, para sí, la sí. siguiente. Sí, pedimos unos taquitos que invite a Isis. Ándale, ¡Aú! Ah. Estaría bien. Pues, qué nos falta? El señor Sergio Fong, ya que sí, aquí, estamos aquí claro. en la librería La Rueda. Sí, estamos degustando un rico café. Sí, hoy voy a tomar café, maestro, porque tengo sueño. De hecho, aquí tenemos a nuestro anfitrión, al señor Sergio Fong. Buenas noches a todos y feliz Navidad. Ese es su Ay, voz. tan bonito. Ese es su voz con, con cubrebocas. Voz <risa> no, sí. con, bueno, con cubrebocas. Lo tenemos aquí, cuidado. <risa> Pues gracias, gracias que se hace posible, gracias que nos tiene trabajando todos los martes, señor Fong. Por hacer que las cosas sucedan. Exactamente, y no quedarnos con las ganas. Pues ahora sí, maestro, vamos a platicar. Ahí le va. Asalto Navideño es el primer álbum navideño y el sexto de estudio de la orquesta neoyorquina de salsa entre Willy Colón y Héctor Lavoe. A inicios de los setentas en la primera semana del mes de diciembre del año 1970 y en los estudios de Fania Records se llevaría a cabo la grabación de este disco que en su comienzo sería concebido para rendir tributo a Puerto Rico y a su música popular campesina a través de un sonido típico navideño. Este proyecto fue asimilado con éxito dentro de la comunidad latina residente en Nueva York y posteriormente en toda América Latina. Después hubo un segundo asalto navideño que fue publicado en el 73, menos exitoso que el primero y si me permiten opinar, a mí me parece que tiene las mejores canciones, el segundo que el primero, quitando... Que en el primero viene la exitosa y conocidísima canción de La Murga La Murga de Panamá Ajá, pero a mí me parece de, de mejor resultado musical el segundo pero bueno, ahí les trajimos cancioncitas de, de ambos, a ver qué les parece Héctor Lavoe, se me hace bueno, quiero comentar que el nombre real de Héctor que es el cantante por excelencia en, en los ritmos latinos, en la música de salsa principalmente era un Héctor Juan Pérez Martínez como tal. Sí, nada que ver. Sí, sí, o sea, una persona común, precisamente, de ahí gran parte de su éxito, de que vino de, las, de los barrios, ¿no? De, de los barrios de Nueva York, y, y adoptó el nombre de Héctor Lavois, Héctor Lavois, uh -huh. por un anglicismo, no, no anglicismo, viene del francés. Galicismo sería. Ah. Y este... Los, los puertorriqueños, no sé si sepas, ellos tienen nacionalidad norteamericana. Sí, porque, tienen las dos en automático, ¿no? Exactamente, Puerto, porque Puerto Rico es un, no es no supone que no es una colonia, pero sí es una colonia. Por, por un eufemismo, para que no se escuche tan feo, me supongo, en esta época decir que un país tiene una colonia, se le dice que es como un estado anexado. Mm. Luego, es una entonces, forma elegante exact, de decirlo una, sí, un eufemismo para decir que es una colonia ¿no? Sí. entonces eh, los, los, los puertorriqueños van y viajan el lugar más común donde ellos eh, viajan es hacia Nueva York y, y residen en el Bronx en el barrio latino del Bronx y ahí es donde se conocieron lavó Héctor, Héctor lavó y Willy. Y el malo, Willy Colón, el malo. De hecho, cuando Héctor iba a viajar, que ya decide irse, pues era un niño, todavía estaba muy pequeño. Sí. Ya vivía su hermana allá. Uh -huh. Pero su papá se oponía rotundamente a que viajara porque ya había fallecido allá en Nueva York el hermano mayor, uh -huh. entonces había tenido un accidente y al papá pues le daba todo el miedo del mundo, no quería que sucediera lo mismo, entonces Héctor se fue a contra voluntad de su papá, a la brava como dice, exactamente, pero allá la, la tranquilidad fue que lo recibió su hermana, entonces ella dice, yo me hice cargo, o sea, no pasó nada, yo lo cuidé y bueno, lo cuidé de algunas cosas, más no de otras, no, uh -huh. no, no todo era posible, pero sí, así es como se va el para allá. Sí, sí, pero él, él, él se dio, pronto se dio cuenta que tenía una voz privilegiada, que la tenía, ¿no? Sí, bastante. De hecho, su papá es el que se encarga de eh, desarrollar en Héctor su gusto por la música. Él fue el que le dijo, mira, hay este tipo de música, sí, aquí en tu tierra, pero también existe la música clásica, también existe esto, entonces hay una gama completa. Y pues él se enamora y como el talento ya lo traía, pues bueno, solamente se fue a donde iba a encontrar más, ¿no? Sí, de hecho existe una, bueno, no sé si lo tengas ahí, pero existe una canción clásica, icono de la música que es el cantante. Ah, sí, ya es, te voy a platicar y, al ratito. Ah, bueno, esa cantante, esa canción del cantante fue hecho exprofeso para él. Sí, tuvieron que convencer, de una vez platicamos. Ah, no, no, pues avanti, <risa> avanti. Tuvieron que, que convencer a Rubén Blades para que se la diera, porque mm. dice Willy que cuando él escuchó la canción dijo, ¿es la vida? de Héctor. De Héctor Se la tenemos que dar a él, pero pues la había hecho otra persona, sí. entonces yo me imagino que hubo un muy buen arreglo económico sí. de por medio y dijo, "Está bien." Uh -huh. Es es toda de él, ¿no? Entonces, de hecho, fíjate que ahí hubo una polémica porque tú sabes que hay una can una película que hicieron eh, J Low, que es Jennifer López uh -huh. con Mark Anthony. Uh -huh. Eh, don, que se llama el cantante ¿Sí? entonces ahí personifican entonces resulta que todos creemos que Willy estaba completamente de acuerdo en, en el guión de la película y resulta que no, él da su versión donde dice que él fue un poco engañado porque a él le llevan le presentan eh, el guión pero él cuando lee el guión la película ya estaba casi terminada Entonces, él dice, es que a mí lo que no me gustó es que ahí solamente nos presentaron como que solo consumíamos drogas, nos emborrachábamos, pero ahí no hablan de lo que componíamos, de lo que trabajábamos, que era la otra parte donde hacíamos cosas buenas. Bueno, la creatividad tan es así que se refleja en el trabajo que llevaron a cabo, ¿no? Exacto, ¿no? Y, y que siguen siendo hasta la fecha, aunque Héctor ya falleció, pero siguen siendo hasta la fecha íconos, ¿no? Sí, pues o sea, tienen algo tangible que es la música que está allí, que permanece y es parte del ícono. De la iconografía de, de la música latina, ¿no? y, y fíjate, lo chistoso es que luego van y le preguntan a, al flaquito de Mark, y él dice, para mí fue un gusto, o sea, nos encantó hacer la película, estuvo maravillosa. Jennifer dice que, wow. Y pues, obvio, ellos no iban a decir eh, que... No, porque él era Héctor, ¿no? <risas> Exacto. Y un gran papel. ¿Te sí, acuerdas sí. que ya vimos esa película? Y realmente lo, lo personifica. Y se parecen muchísimo físicamente, ¿no? No en la estatura, más sí en, en, en, en lo delgado, estilizado, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, bueno, de cualquier forma nos dejó ver y conocer otra parte de ellos. Que sabemos que sí es cierta, porque también hay testimonios, tanto por parte de Willy Colón como de los amigos cercanos, que dicen que sí, efectivamente era un mundo tremendo, pero ahí te platicamos sí, al claro. ratito, ¿sale? Vamos a escuchar otra canción, porque hoy es como de mucha fiesta, vamos a escuchar una que precisamente se llama Esta Navidad, uh -huh. y está en el segundo disco, me parece eh, pero les va a encantar, van a ver es, escúchenla con, con atención y pues, pónganse sus zapatitos de baile y a bailar se ha dicho pareciste descarga de Yomotoro. No, no, no. Era genio, la verdad que sí, ¿eh? Es, es eh, emocionante sí. escucharlo. Y vaya que sí, ahí te da o bailas o bailas, nada ¿no? de Que no, no me gustó, ¿no? Yo creo que a todos. Sí, recordar que la salsa surge del jazz latín, Latin Jazz, ¿no? Sí. Y ahí están las, las descargas bien significativas sí, pues de hecho fue un proceso ¿no? Sí. En, en el que fueron llegan ellos a Nueva, a Nueva York y allá lo que estaba escuchando era el, el jazz pero ellos comienzan a hacer sus fusiones ¿no? sí, claro Oye, le vamos a mandar saludos a Carmen Muñoz, que es nuestra fiel escucha. Ah, hola Carmen, gracias. <ríe> Creo que no se ha perdido ninguno de los programas, así que muchísimas gracias Carmen por prestarnos tus oídos todos los martes. Sí. Gracias por ser fieles seguidores de Anfibios. Radio. que te guste esa historia interesante de la vida de Héctor Lavoe, el gran cantante. Sí. Oye, pues precisamente sigamos eh, platicando. Eh, yo te estaba diciendo que la vida de Héctor fue una vida completamente trágica. Eh, ya cuando. De hecho, su, su vida fue muy corta. Él muere a los 40 y algo de años, me parece. No, no tengo la, la edad exacta, pero creo que fueron como 43, algo así. Y vivió muchísimas cosas. O sea, él comienza a ser tremendamente famoso a los 16, 17 años. Entonces, realmente para que tú puedas manejar esa fama a esa edad. Una de dos. O tienes a alguien ahí que te está deteniendo y te dice, Ey, tranquilo, o te pierdes. Sí. Y qué fue lo que le pasó a él, segundo. ¿no? O sea, tristemente, eh, Willy platica que ellos iniciaron con las drogas porque, eh, pues, tenían una carga de trabajo tremenda y ya sabes, ¿no? Ellos producían mucho dinero, entonces tenían muchos amigos y mucha gente que comienza a cuidar que ellos den un buen resultado Ajá. en conciertos y en grabaciones de discos. Entonces, pues no faltó alguien que les dijo, ¡ay, te sientes cansado! Mira, no te preocupes, métete esto y vas a ver que vas a rendir muy bien. Pues el trabajo fue el primero Ajá. porque ellos comenzaron a sentir ahí que todo iba bastante bien. Eh, sí, la fiesta en Nueva York, ¿no? el, desp el despiporra y todo ese rollo y siendo jóvenes, o sea, lo que le pasa lo que la historia se repite Lo de muchas personas que se hacen famosas viniendo de los estratos más humildes. y Que hace falta educación, ¿no? Pues Para poder manejar todo el, eso. El caso como Maradona, ¿no? Por ahorita, por ¿También? traerlo a colación. O sea, sí. como él también, la fama le llegó y Héctor también le pasó eso. Sí, tristemente. Y, y fíjate que fue algo que lo siguió acompañando por el resto de su vida en especial. ¿Te acuerdas que ellos eran súper pues, amigos y, y hacían muchísimos eh, discos? ¿no? O sea, aquí se men lo mencionamos al principio del programa. Ellos ya tenían una historia juntos grabando discos, aun a pesar de que eran tan pequeños. Pero llega un momento eh, donde en el año 74 ellos se separan. ¿Por qué? Porque Willy le dice, ¿sabes qué? No. O sea, creo que ya fue como mucho exceso. Esto ya fue demasiado ellos se, se pelean, por llamarlo de alguna manera, porque Héctor se siente traicionado, abandonado por Willy, entonces eh, Willy Colón logra estabilizarse y me imagino que rodearse de gente que le ayudó a estar sano, pero en Héctor fue todo lo contrario, Héctor cada vez estuvo mucho más metido en la fiesta, en las drogas, en las mujeres, en todo esto, y Eh, hay, hay datos que, que mencionan que ya cuando él era más adulto y que seguía con una vida famosa como solista, ya quien le daba la droga y quien se encargaba de que antes de entrar a un concierto estuviera él eh, dotado de todo lo que necesitaba, eran precisamente las gentes que lo manejaban, uh -huh. tanto las casas productoras de discos como los encargados de los conciertos, los conciertos, porque parece ser que él llega a un punto donde si ya no está drogado... No, no funcionaba. Exacto, o sea, decía gente que, que a veces les, está, les estaba platicando con los amigos, les estaba platicando algo y de repente se desconectaba y luego volvía a la plática y volvía a repetir lo que estaba uh -huh. diciendo antes, ¿no? Dice, o oh, a veces te lo encontrabas, ya te había saludado, platicado contigo, te volví a encontrar y te volvía a saludar, y hola, tanto tiempo es sin verse ¿no? Exacto. Entonces, que ellos comenzaron a notar ahí, pues, que él ya tenía una decadencia, Un ¿no? Un deterioro. Exacto. Neurológico. Exactamente. Entonces, pues, fue muy triste, pero él era una máquina de dinero, porque sus conciertos estaban a full, vendía discos, pero sí, como que los regalaban. sí. Entonces, pues no lo podían dejar solo, ¿no? Y sí. eso, pues, muy triste. ¿No? Así es. ¿Qué más, maestro? Platíqueme algo. ¿Ya? ¿De una vez? No. Vamos pues, muy rápido, ¿no? Sí. Ah, <risa> ver, no, no correndo, sé. Correndo. ¿Traes la, eh, ¿Ya no sé bailar o qué? Sí. Oye, le vamos a mandar saludos también a, a Adrián, que es nuestro dentista y que ya estuvo aquí con nosotros, sí. porque anda malito por ahí, lastimado de la espalda. Y ha estado sin trabajar estos días, así que le mandamos también un abracito. No ha podido bailar, supongo, uh -huh. pero bueno, ya está en manos médicas. Sí, esperamos que, que se anime a ir con nosotros a la alberca y le damos su, su buena rehabilitada. Sí. Que no tenga mellito oye, pues fíjate que así como la vida de, de Héctor fue como triste, también la vida de Willy tuvo eh, sus motivos tristes cuando él era pequeño no sé si sabías que él creció eh, creyendo que su papá era soldado uh -huh. entonces eh, esta idea se la fomentó su abuela porque la abuela guardaba una foto de su papá vestido de soldado entonces él tenía pues esa Eh, maravillosa imagen de su padre, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que llega el punto donde ya la abuela le confiesa que no, que esto no era cierto, que su papá estaba en la cárcel uh -huh. y que estaba en la cárcel por agresiones y por robo y parece ser que algo de droga también ahí. Entonces, para él es un, eh, pues una noticia muy triste, ¿no? Una realidad muy triste. Es por lo que él también comienza así como a perderse y la abuela dijo, óyeme, no. Entonces, eh, le compró, bueno, antes de comprarle, la, ya sabes, ¿no? La abuela toda volada porque veía que el, el nieto ca cantaba. No, todavía no era famoso. Que el nieto cantaba bien, invitaba a las amigas y, y dice Willy que lo subían a una mesa o a un mueble a que le cantara a las amigas. Entonces, la abuela dijo, mmm. Se me hace que este niño como que le gusta esto de la artisteada. Aquí hay dinero. <risa> pues no sé si eso fue lo que la abuela pensó, pero bueno. Entonces, ella le compra una trompeta, y pues fue su manera también de querer salvarlo de este mundo de la delincuencia y de las drogas. Sí, pues, un barrio muy duro, el, en el Bronx Exacto. en Nueva York. Y pues caemos a lo mismo, lo libera de unas cosas, pero. Sin querer, lo manda también a, a, a ese mundo, ¿no? Nada más que, pues, Willy sí reaccionó y, y pudo salir, ¿no? De hecho, después estuvo ya de adulto incluido hasta en la política y me parece que un par de veces se lanza como... Ay, no sé cómo les llaman allá. Es como... Aquí sería como el, el equivalente a presidente municipal, pero uh -huh. no sé cómo se llama allá. Uh -huh. Eh, pero no ganó en ninguna una, a pesar de que tuvo muchos votos, pero pero no ganó, pero aún así él eh, parece es como muy religioso, muy de ayudar a las personas y todo esto, ¿no? Y, y pues físicamente está muy bien conservado, creo que fue como muy a tiempo, ¿no? Yo pienso que él, al separarse de la voz creo que acertó, porque es como una manera como que se salvó, ¿no? Porque veía que Héctor iba en un tobogán y, sí. y de hecho sí, no se salió del tobogán. No, nunca pudo y él, él logró salirse. Por cierto, hay un el, el escritor cubano Leonardo Padura eh, escribió un libro muy interesante que se llama Los Rostros de la Salsa uh -huh. para si alguien lo quiere leer se llama Los Rostros de la Salsa de Leonardo Padura y hace unas un análisis, unas entrevistas padrísimas y pueden encontrar datos muy interesantes de de bueno de Willy Colón, de Héctor Rabo y de muchos otros como Rubén Blades, etcétera, etcétera. Muy recomendable el libro. Por cierto, este fue un regalo de Francisco Cuevas, que se lo agradezco infinitamente. Le mandamos un abrazo a Francisco, si anda por ahí. Oye, y, y pues te acuerdas que tú dijiste que, que a Willy le decían el malo, ¿no? El malo, ¿Y si sí. sabes por qué? A ver, tú dime. Ah, pues es que, bueno, al menos es el dato que yo tengo, que nace por su familia. O sea, ah. todo esto viene relacionado a que cuando él se entera de la verdad de su papá, pues le toca hacerse cargo de su hermana desde muy pequeño y pues se vuelve el hombre de la casa, ¿no? Entonces, su hermana siempre le decía, es que tú eres muy malo, y de ahí comienza su apodo del malo. Y él adoptaba la pose del malo. Sí, claro. Como un estereotipo. Eh, no, y él lo dice, o sea, que él salía y en el barrio era, de hecho los amigos lo mencionan, uh -huh. en el barrio era como el malote, como el, el que no tiene eh, sangre caliente en las venas, y, y, y al contrario, ellos dicen, es que es un amor de persona, o sea, uh -huh. siempre andaba viendo a quién ayudar, y, y dejaba la comida por darle a otra persona, con partía, le encantaba abrazar a la gente, situaciones así, ¿no? Sí. Pero bueno, pues era lo que él convenía, él creía conveniente en la forma de cuidar a la familia, ¿no? Y, de, de, y cuidarse el mismo, ¿no? Dar una sí. imagen de, tú quieres, como de dureza. Sí. Para protegerse, ¿no? Como una caparazón. Yo tengo, fíjate que no encontré el dato, pero tengo la idea de que Willy es chaparrito. Sí, de hecho, sí. Sí, no ¿verdad? Soy, bueno, Creo que sí hiciste un concierto conmigo, ¿no? Sí, pero bueno, no estuve a un lado de él, no me, ah, pude, bueno. <risa> no me pude medir. No me dediqué tan alto, si es Exacto. Bajito. Pero bueno, es que entra porque luego los que somos como muy chaparritos andamos buscando la forma de verte como más rudo, ¿no? Sí, pues ya ves, no hay chaparro que no sea canijo. <risa> <risa> pues ha de ser por eso. Pues ahora sí, te ganaste otra canción. Avanti. Vamos a poner una que se llama Cantemos. Y también, esta, fíjate que esta cancioncita es bastante larga. Son seis minutos, pero vas a ver qué calidad de canción, así que. De músicos, ¿no? ahora la música son éxitos de dos minutos y medio. Ay, ¿no? sí, que repiten punchis punchis. diez veces lo mismo y, y no salen del mismo coro, ¿no? No hay instrumentación, no, y aquí no, no, van no. a ver la diferencia de las descargas y los músicos. Sí, de aquí, de verdad disfrútenlo y ya después buscan los álbumes completos en, en YouTube y van a ver qué deleite para Asalto los a la Navidad. Exacto. Asal no, Asalto Navideño. Asalto navideño. <risa> Gracias por corregir. Uh Nace una ilusión, a llegar la Navidad, ya se ven los claros días, las trullas y Algarabías, ya comienzan a sonar. Su una ilusión a llegar la navida ya se escuchan trovadores con su cántico y tambores en toda la ciudad Nace una ilusión, ahí llega la Navidad, renace la alegría, los niños con su mesía y de lo que les traerá. Look ¡Cómo, el bailongo tremendo! ¿eh? Exacto, ahí está, otra vez yo me toro haciendo de las suyas. Fíjate que la verdad es que estos discos estuvieron tremendos, fue tú, cuando tú me lo mencionaste pues el nombre de este disco yo te dije, sí, yo había leído algo pero muy leve, ¿no? Uh -huh. Y no, la verdad es que eh, como dices tú a veces la rompieron. Sí. Sí, fue tremendo el éxito y la producción que tuvieron para estos discos. Como dicen en el Caribe, la votaron del parque porque hizo bien muy muy, muy boleros y se la botaron del parque. sí la verdad es que sí. Pero fíjate cómo es la vida, que de repente cuando tienes tanto talento, tanta facilidad para hacer las cosas muy exitosamente y lograr muchas cosas, resulta que la vida te tiene otras historias, ¿no? Sí, pues de hecho Héctor la boca ahora sí como dicen, va faltando que un perro lo orinara. Pues yo creo que en algún momento de su vida sí pasó, porque de verdad estuvo tremendo. O sea, él se va a, a Nueva York y bueno, tiene todo esto bueno, eh, comienza chistosamente, estando allá, pues él tiene, no tiene dinero, ¿no? Entonces, tiene que hacer trabajos, pues, de todo lo que se le ocurre y se le presenta. Como hasta el lavaperros, como dicen los es, colombianos. Ajá, entonces, llega un amigo de él y le dice, oye, acompáñame, es que voy a un bar a hacer una... Eh, una demostración de, de cómo canto porque estamos formando un grupo y no sé qué. Entonces llegan y pues parece que el cuate no cantaba tan bien como debería, ¿no? Entonces, para no hacerte la larga, resulta que el que se queda con la chamba de cantante es Héctor, es Héctor no el amigo. Entonces, bueno, tenía sus, sus puntos buenos, pero tenía otros muy, muy trágicos, ¿no? Yo eh, recuerdo, por ejemplo, que, bueno, él sigue con todo esto de, de la droga que lo acompaña por el resto de su vida, pero logra ser papá. Eh, y cuando está en el bautizo de su primer hijo, le llama... Ah, bueno, este hijo es eh, de una fanática de él. Entonces, están en el bautizo de este primer niño y le llama por teléfono otra chica que también era su fan... Y le dice, ¿qué crees? Estoy embarazada y tú eres el papá. Entonces, fue papá casi pegadito sí. por doble, ¿no? Se casa con esta segunda chica, eh, con ella, y me parece que con ella tuvo dos hijos. Oh. Entonces, pasa la vida y, bueno, las cosas van bien, eh, todo esto parece que funciona. En el año 87... Él vive en un departamento, se quema el departamento y él tiene que brincar por la ventana para poder salvarse. Para salvar su vida. Exacto, pero pues ya te imaginarás, ¿no? No caes en blandito, entonces varias fracturas y se desacomoda y bueno, ¿no? Pero pasa eh, el tiempo este donde eh, él se recupera y bueno, todo vuelve a quedar bien, ¿no? Pero después eh, fue en este mismo año 87, esto fue a principios de año y eh, que fue como en abril, algo así, muere su suegra, de hecho eh, comentan sus amigos que a él le duele muchísimo la muerte de, de la señora porque él has, había canciones o hay canciones en las que él hacía alusión a su suegra, pero en forma como de burla, pero de esa burla sana, ¿no? Bueno. donde te llevas, hay, hay, ajá, que te llevas muy bien pero hay carrilla de por medio, ¿no? Entonces dicen que de hecho estas canciones él nunca las volvió a tocar, pero lo más trágico de todo es que al mes de que su suegra muere, matan por accidente a su hijo mayor, a Héctor. Él muere el 7 de mayo del 87, él está con uno de sus amigos, está limpiando un arma, están como jugueteando ahí con ella, el arma se dispara y el, el balazo la bala cae directamente en héctor y es eh, junior ajá, y es eh, mortal no entonces dicen que ya de ahí o sea en el 87 para adelante él ya no tuvo más vida él, la gente que estaba muy cerca dice él murió al mismo tiempo que murió su hijo o sea ya lo que tenía después sí, ya no era de Automata. importancia de hecho dicen que Él era un ser humano que nunca se importó, o se interesó por el dinero, él, a él esas cosas, ¿no? Y pues yo pienso que se reflejaba perfectamente. ¿Por qué? Porque a veces llegaba a los conciertos, ya después de esto, a veces llegaba, a veces no llegaba. Los mismos músicos de acompañamiento tenían que meterlo a bañar, peinarlo, alimentarlo, porque él estaba demasiado delgado, porque perdía como estas nociones del tiempo, ¿no? Uh -huh. O esta importancia de que me tengo que alimentar y eso no, o sea, él ya vivía en un mundo perdido, aparte, y lleno de drogas. Pues de hecho, era, él ya ah, venía siendo una especie de lo que los norteamericanos llaman un yonki. Exacto. Las personas que todo el tiempo tienen que estar drogadas o están o dependen ya directamente de alguna estupefaciente. Sí, y, y pues lo triste era esto, que él seguía siendo exitoso, pero la gente se comenzaba a cansar. Bueno, al principio eh, dicen que No llegaba hoy en la noche a su concierto, pero mañana tenía otro y la gente volvía a, a llenar. Ajá. Pero obviamente, pues, todo tiene un límite, ¿no? Ajá. Entonces, llegó el momento donde ya los fanáticos le dijeron, ¿sabes qué? No, o sea, tampoco estés jugando con nosotros, ¿no? Te seguimos y todo, pero pues no estás dando ya nada de, de tu parte, ¿no? Entonces, pues, una vida muy trágica, la verdad, sí. sucesos muy muy feos, pero le viene también en consecuencia que ya se comienza a quedar sin amigos, ¿Por qué? Porque pues ya no daba tanto dinero, como a él no le importaba, entonces a él lo que quería era tener mucha gente que lo rodeara para hacer la fiesta en uh -huh. grande y pues él soltaba billete, no le hacía falta, ¿no? Pero entonces deja de dar y pues los amigos, los amigos comienzan van, a desaparecer, ¿no? Pero... ¿Y murió de...? Murió... ¿Ya tan rápido? No. ¿Quieres saber de qué, Julio? No, no, no, no. Ayer nos falta poquito. No, mejor no, no. te pongo otra canción. Sí, claro. ¿Te parece? Eh, vamos a escuchar una que es de mis favoritas de estos discos, que se llama Traigo la Salsa. Son mm. cuatro minutitos que te van a encantar. Adelante. Donde quiera que Soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas de momentos malos de cosas buenas, vinieron a divertirse y pagaron en la puerta, no hay tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza, el, el, el, el, el. me para siempre en la calle gente que comentar Oye Hector, ha Tu esta cetio Siempre con hembras brazos en fiesta Sin nadie preguntas si sufro si lloró Si tengo una pena que hiere muy hondo Yo soy el cantante con Público paga para poderme escuchar. Eh, eh, eh. Yo soy el cantante, muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba. Soy otro humano cualquiera y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar y a los que me siguen, mi canción voy a brindar. Pues ya volvimos aquí cumpliéndole un gusto al maestro. Es que tenía que ser la clásica porque él es el cantante. Sí, pero ¿sabes quién le puso su, su apodo? Sí, pero tú lo vas a decir, pero también quisiera aquí <risas> no, anotar que es los norteamericanos para los cantantes per se, así como tal, ellos les llaman el crooner, como para ellos el crooner es ser como Frank Sinatra, ah, el, el crooner. Okay. Eh, de, ¿Latino? De, de latino veneciendo Héctor Labón. Héctor La Voz. Ajá, sí, Ajá. de hecho, sí. Ajá. Ah, bueno, pues no es difícil. Quien le puso su Ajá. apodo fue Willy Colón. Willy Colón. Eh, de hecho, esto es un poquito antes de la ruptura. Ajá. Y él, ya que están separados, él, él lo vuelve a decir. O sea, aquí el, el cantante de los cantantes, que así era completo el, el apodo, solo que pues era muy largo, entonces Ajá. quedó en el cantante. Pero Willy siempre lo, lo decía, no, es que aquí La Voz... Porque de hecho, cuando... Cuando se separan, Willy tiene que entrar como la voz del grupo y mm. a él no le gusta. Mm. Él dice, no, es que a mí no me gusta mi voz, aparte mi instrumento es, El mi trombón. forma de expresión es esto. Entonces, se aguanta y pues tiene que cantar, ¿no? Sí. Pero bueno. De hecho este éxito lo retoma Vicentico y lo y lo bueno, él más bien el tema lo eleva a él, ¿eh? no crees que Vicentico el tema. <risa> claro, por supuesto. Ajá. Digo, aunque somos fans de Vicentico, pero Ajá. hay que reconocer, ¿no? ¿no? Claro. Hay niveles, dice hay el niveles, maestro. Sí, sí. Oye, pues vamos ya eh, casi al, al final de Digo, estamos ya en la parte final del programa, en el último segmento. Y fíjate que eh, en el no sé si tú sabías Que casi a finales de los ochentas le detectan SIDA. Ajá, sí. a, a él le dan la noticia de que está enfermo. Y pues muchos pensarán que era por las mujeres. No, fue comprobado que fue por una jeringa con la que se inyectó. Ah, sí, y las hipodérmicas. Esa, exacto, estaba ya usada. Sí, sí, porque ya, ya los yonkis intercaman jeringas y lo que sea. ¿no? Pues fíjate lo que le costó. Eh, ahí más o menos él como que lo quiere... Eh, llevar y, y la enfermedad pues no lo permite tanto, ¿no? hubo un concierto en el año 93 donde lo mandan llamar, él estaba ya retirado porque pues su cuerpo estaba completamente deteriorado, sufre otro accidente de hecho después y vuelve a quedar otra vez eh, con fracturas y todo esto, entonces ya no se recupera igual porque su cuerpo ya estaba invadido del SIDA, Entonces lo mandan llamar a un concierto y los amigos estaban emocionados, contentos de saber que, que lo iban a volver a ver no y que van a compartir escenario, pero el momento en el que él entra al escenario fue impactante porque ya no podía caminar bien, estaba ya paralizado de medio cuerpo del lado derecho, eh, ya no hablaba, casi no se le entendía, entonces los amigos dicen que para ellos fue muy, muy impresionante porque incluso hubo unos que lloraron porque ellos decían que sabían que estaba mal, pero no hasta dónde, ¿no? Entonces, fue la última vez que él se presentó en un escenario, y pues, caramba, aquí la, la cosa es, ¿cómo fuiste tan grande y, y no lo supiste manejar, no? Entonces, pues él, él se pierde en todo esto. Eh, Tú querías saber, él murió en el año 93, el 29 de junio, y muere por un ataque al corazón, uh -huh. ya había, o sea, los mismos médicos decían, pues aparentemente debería de haber salido por la edad, porque era muy joven, pero ya su cuerpo estaba completamente vencido, uh -huh. tanto por la enfermedad, como por tanto tiempo de drogas, uh -huh. ¿no? Entonces, pues fue muy difícil, ya no, no pudo salir, uh -huh. y pues ahí físicamente se termina su historia, pero él sigue, Vigente. Vigente todavía, emocionando a muchos, siendo la inspiración de otros. Porque es el cantante. Exactamente, ¿no? Él él, creo que su voz es tremenda. Eh, su vida fue tan chistosa que de hecho, él, bueno, chistosa por etiquetarla de alguna forma, que él tuvo un disco que se llamó La Comedia. La Comedia y fue una de sus canciones más eh, conocidas, ¿no? O, o más... Eh, gustadas uh -huh. por las personas ¿no? entonces pues así nada más de lujo ¿cómo ves? pues triste pero así es la vida oye y, y triste porque uno se imaginaría que unas personas tan exitosas con una vida llena de conciertos con una vida eh, fascinante pues todo es bonito y dinero y viajes y resulta que es todo lo contrario, ¿no? todo lo contrario la soledad ay sí Pues nosotros no estamos solitos, maestro. No, no, y no Le vamos... somos famosos. No, tampoco. <risa> Qué bueno. <risa> Le vamos a mandar saludos a nuestra fan, otra fan número uno. Tenemos dos fan número uno, <risa> para que nadie se pelee. Le vamos a mandar saludos a la maestra Lili, que estuvo con nosotros la semana pasada. Sí. Y pues hoy está de escucha. Así que eh, esperemos que nos sigan escuchando. Nos, nos escuchamos el próximo martes. Sí, ya vamos a terminar el programa, ¿cierto, mi querido Carlos? Sí. sí. Ok, pues ya vamos a terminar el programa, maestro. Pues nos despedimos y gracias. Gracias a todos, gracias por interesarse en esta historia eh, si les interesa saber más, pues búsquenlo ahí sí. en, en YouTube y van a encontrar unas cosas muy muy interesantes, nos vamos a ir con la última canción, les deseamos muy feliz Navidad Así es. que la pasen muy bonito, que nochebuenas en Enrico y nos escuchamos el próximo martes, la canción se llama Vive tu vida contento Eso.